Me conoce eh, Blue, tu lucha que tú siempre eh, soñaste tener Como, vamos a decir, de tríos ¿Con quién te hubiera gustado estar? ¿Luchar contra quién? ¿Qué, ¿Cuál hubiera sido? Fíjate que sí pude cumplir esa, ese sueño No manches eh, Y fue eh, Blue Demon, mi papá Huracán Ramírez y un servidor no, ya ¿contra ay, quién? En ese entonces era Gran Marcus Uf TNT, entró, era Fishman. Fishman, no y que, que murió hace que tres años, dos años, apenas. Era un rival, era un rival natural de mi papá. Era un peso welter muy muy muy difícil y de verdad, este, creo que pues fue uno de los mejores luchadores que a los cuales lo enfrentó, junto con Carlos Lagarde, Tarzan López, Gory Guerrero, etcétera. Yo creo que son luchadores muy muy muy fuertes. Técnicamente hablando. ¿Cuáles eran los luchadores amigos, amigos de tu papá que llevaba a tu casa, que de repente se juntaban? Y que tú te yo, contabas que... con los hijos de ellos, ¿ahí ¿Hay, hay había uno? Pues sí, el que todo el mundo decía que era su hermano, que eran compadres, era Black Shadow, Alejandro Cruz. Ah. Ella tenía un hotel y administraba un hotel de propiedad de Black Shadow en Acapulco. Y bueno, pues yo, yo iba de joven, me iba para allá con ellos. Bueno, era, era fantástico tener este pues esas amistades, ¿no? Porque independientemente de la unión que tenía mi papá eh, con Alejandro o Black Shadow, pues eran, eran como hermanos. Garbanzo. Sí, sí. Oye, una pregunta que siempre he tenido, a ver a ver si sabe rápidamente. Siempre tuve la duda, yo veía de morrito a un luchador que se llamaba el Dardo Aguilar, pero no. es, ¿él quién era antes? ¿Él usaba máscara y de repente ya le perdí la pista? No. Dardo Aguilar empezó como Dardo Aguilar. Después se puso el mago, porque Dardo Aguilar, incluso hay, hay, hay muchas anécdotas en donde mi papá, él estuvo en la Plaza de Toros, El Cortijo, allá en la Romero Rubio, me dejaba en el vestidor y me encargaba con Dardo Aguilar justamente no cómo Dardo Aguilar Dardo Aguilar tenía le gustaba mucho hacer magia sí hacer magia y esa magia pues me divertía a mí entonces me divertía y qué te puedo decir me la pasaba yo entretenido en lo que mi papá subía a luchar y bajaba exactamente era Dardo Aguilar la niñera de blue, señores también también me dejaba con con este con cuchillo que después él intentó ser Blue Demon Jr., pero pues, sin permiso, Mi papá le quitó el nombre. Cuando uno se llama Cuchillo y no le quieren dejar el nombre y te puedes poner como puñal después. <risa> Digo, ya el que piensa otra, el que piensa otra cosa ya es diferente, güey. Pero pues, cuchillo, puñal, daga, este, lo que tú quieras. Y te iba a preguntar de lo del día del luchador, pero se me hace una payasada que hayan, que quieran decir el día de luchador y ni siquiera le toman seriedad a eso, Blue, en, en México. ¿Qué te puedo decir? Mira, el día del luchador creo que se politizó. No, no puedo creer que hagan un día de luchador si realmente no tenemos fincado en la ley federal de trabajo que existimos entonces es una politiquería nada más y bueno yo creo que pues de nada sirve, yo creo que sería más bonito primero que existiéramos, que nos tomaran en cuenta que tuviéramos un seguro social que tuviéramos esa seguridad social porque nosotros nos brindamos a la gente y no hay nadie que nos respalde, entonces por tener un día, pues la verdad no, no la verdad a mí no me hace feliz, me, hace, me haría más feliz que todos mis compañeros tuvieran eh, un servicio social y que los pudieran atender por cualquier evento. Así es, bien, los saludos bien. a todos los luchadores que bien. van a ver este video y que nos están escuchando señores, señores, saludos a todos los luchadores y gracias a una leyenda, ¿eh? nomás qué bonita máscara, cómo se me viene a mí de regalo ay, ay, ay gracias Blue, hasta luego cuídense, un abrazo. Bueno, un Sí, sí, sí. Oigan, manden sus mensajes de voz al 5580032977. 032977. Canten un pedacito de una canción de Alejandro Fernández y van a quedar inscritos para su oportunidad de ganar uno de los cinco, de los cinco pases que tengo, de los códigos para que vean el concierto de Alejandro Fernández, que será el próximo fin de semana. Así que suerte para todos. ¿Con qué regresamos? Ok, tuvimos una entrevista muy interesante con una. Americana, Choco Erasno le dijo a una americana Qué palabras tiene que usar Para llegar a la Ciudad de México Y no ser alboreada. Ay, ay, ay sí, Tengo una amiguita gabachita, Choco Una güerita que viene a la Ciudad de México Y le voy a decir yo Cómo puede sobrevivir en esta ciudad Regresando. Esto fue El Chocolatazo. Yeah. Regresamos con el show machido. El asno y la chocolata. Aquí nomás por la mejor FM 97.7. En Busmobile creemos en el poder de hacer que tu voz se oiga. Queremos que cada estadounidense elegible dé un paso adelante y se registre para votar. En solo segundos puedes dar un gran paso para que haga la diferencia en tu comunidad. Descubre por qué tu voto es importante y regístrate en busmobile.com diagonal step to vote.com. Aprende por qué tu voto es importante y regístrate para votar en tu tienda Busmobile más cercana. O visita busmobile.com diagonal. diagonal step up to vote prestando atención a lo que importa es como hacemos nuestros sueño realidad con una tecnología como Amazon Alexa el Lexus ESF Sport no deja atrás ningún detalle el Lexus ES350 F Sport parte de la línea ES creado para lo que más importa arriende el ES350 de 2020 por 359 al mes por 36 meses con 3999 al firmar. vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus llama al 1-800-USA-LEXUS para detalles de la oferta y precio, no todos califican oferta válida solo en la zona oeste y termina el 30 de septiembre de 2020 En Kaiser Permanente sabemos que si tienes diabetes No solo es importante que cuides el nivel de azúcar en tu sangre También es importante contar con endocrinólogos, nutriólogos Y educadores altamente calificados Que trabajen juntos en equipo Contigo y con tu doctor Para ayudarte a crear un plan de vida saludable Para cuidado médico de otro nivel Visita cape.org Viva bien Kaiser Permanente Viva bien Ir a trabajar no es fácil cuando tienes que llevar a tus padres al cardiólogo o a la farmacia. Lo bueno es que el cuidado médico de calidad de Kaiser Permanente incluye videocitas con tu doctor y envío de la mayoría de las medicinas a casa por correo para que te ahorres el viaje. kp.org, diagonal, viva bien. Kaiser Permanente, viva bien. Citas sujetas a disponibilidad cuando sean apropiadas. Amigo pintor, pon tu negocio a crecer y extiende tu temporada de pintado con FlexTemp de Sherwin-Williams. Si puedes soportar el calor, FlexTemp también puede. FlexTemp está formulada con tecnología Extreme Temp que se adapta a temperaturas extremas. Y lo mejor de todo, sin sacrificar su excelente calidad, durabilidad y adherencia. Para climas extremos, elige FlexTemp de Sherwin-Williams. Y recuerda, cualquiera pinta, pero solo algunos son bien pro con Sherwin-Williams. En Whiskies Buchanan, Chivas Regal, Johnny Walker, Brandies, Vodkas, Ginebras y Mezcales, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana Hiper y Super, la de todos los mexicanos. Hasta septiembre 28, aplican restricciones, excepto Vodkas Birnoff Tamarindo. Evita el exceso. La mejor 97.7 te regala otra hora con el Show machino Con el, show el, show el asno y la Chocolata, por la mejor FM. Choco, pues tenemos a Casey Ella es una americana que va a venir A la Ciudad de México, la estoy conociendo Por el Facebook, ya me, ya me mandó Unas fotos sexys ¿Cómo que te mandó fotos sexys? Sí, Choco. Buenos días, amigos de La Mejor. Ahorita le voy a enseñar a una americana cómo hablar eh, para que se defienda aquí en la Ciudad de México, Choco. Que no la agarren, descuidada. Terminando esto, les voy a decir yo cómo se pueden ganar entradas y pases para ver el concierto virtual de Alejandro Fernández. que Quedaremos al final de esta hora cinco de ellos, ¿ok? Órale, pues, Choco. Pues aquí ya tenemos a Casey. ¿Cómo estás, Casey? <risa> I'm good, estoy bien, gracias. Eso, Casey habla un poquito español y Casey... Un poquito. Un poquito, muy bien. Casey, eh, en México, um, we say, ¿qué pachuca por Toluca? They're, they're gonna to say this to you, ¿qué pachuca por Toluca? And this means, eh, ¿qué pasa? Que, que, how are you? ¿Ok? So don't get scared, no te uh -huh. asustes cuando digan... ¿Qué pachuca por Toluca? Okay. And also you can say this to them. Tú le puedes decir esto a ellos. Can you repeat after me? Que pachuca por Toluca? ¿Qué pachuca por Toluca? Yeah. <laughs> yeah. yeah. So you're going to see a guy walking by, or you're going to see uh, the, el mesero, and you're going to tell this to el mesero. Que pachuca por Toluca? Say it again. ¿Qué pachuca por Toluca? <laughs> Okay, la otra es This means How are you? Okay, la la otra es ¿Qué transita por tus venas? This is like What's going on? Okay, How's it going? This is going? What's going on? So it ¿Qué transita por tus venas? Qué transita por TU DENAS? Yeah. Yes. In English is one goes through your veins, buddy. Qué transita por tus venas, okay? ¿Qué Honduras por el Salvador? Say this. ¿Qué Honduras por el Salvador? ¿Qué Honduras por el Salvador? Si dices is what what's going on in in Honduras. by Salvador. Pero en español en México City means ¿qué pasó? What happened? That's what it is. What's up? That's what it is. ¿Qué por El Salvador, okay? Okay. Yeah, I know No, Cuando casey se baje del del avión ahí en la Ciudad de México puede saludar a cualquiera sino ¿no? ¿Qué Cuando te bajes del avión, tú pensáis ¿Qué por El Salvador? No, primerito, bajándote, chiquita, ahí vas a decir eso. Otra cosa que vas a decir, Casey, llegando a Ciudad de México, que vas a aprender es, when you want to go to the restroom in Mexico, cuando quieres ir al baño, and you want to poop, cuando quieres hacer popó, you don't say, I wanna poop, you say, quiero... tumbar el puro al cachetón oh my god uh. choco cómo le van a decir cómo le van a decir tumbarle el puro al cachetón así que yo repitan por mí please Casey voy a tumbarle el puro al cachetón voy a tomarle un puro de cachetón <risa> sí. uh, Así. que no. okay, vamos por partes voy a tumbarle voy a tomarle el puro al cachetón. Al cachetón. Yeah, there we go. This means I'm going to ¿cómo se dice? tumbarle el puro al cachetón Garbanzo. I'm going to slap the Cuban cigar to the big chick guys. estamos aquí con Casey, que nos estamos enseñando cómo hablar Para que no suena tan extranjera. Sí, claro. En la Ciudad de México. Ok, ahí te va esta eh, Casey. ¿ok? vas mm -hmm. a decir, va, voy a sacar el tren del túnel. I'm taking the train out of the tunnel. Okay, I'm taking the train. Mm -hmm. Voy a sacar el tren del túnel. Say it. Voy a sacar qué? El tren. El tren del túnel. Del túnel. Sí, eso quiere, sí, that means I'm going to poop too. I'm voy a sacar el <laughs> tren del túnel. You know, I'm going to take the train out of the tunnel. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya se fue la choco, eh. ya, no aguantó, no, no aguantó. Uh, ¿El, el, me okay, the other one to, to for saying poop is I'm poop. voy a pedrar la losa. Say it. Voy a pedrar. Voy a pedrar la losa. La loza. Muy bien, qué o sea, va. Vale. No? Cuando oyes en un restaurante y le puede decir eso al mesero. Yeah, you're in the restaurant and you say, oh my God, I want to uh -huh. poop. You say, hi, eh, pa que pachuca por Toluca, voy a pedrar la loza. Say it. Que pachuca por Toluca, voy a pedrar la loza. Say it. Que <risa> <risa> <risa> pa pachuca por Toluca, uh, voy a pedrar la loza. ¡Eh! Derechita al baño, yeah, mi Casey. Derechita yeah, al baño, yeah. mi Casey. Claro que sí. When you see a, a nice guy, a cute guy, you say, Quiero. Okay. When you see un muchacho guapo, le dices, Quiero. Okay. Can you say, Quiero. Quiero. Okay. Now you, you say, Quiero papacito. Okay. You see me walking by and you say, Quiero papacito. Okay. I'm walking by. Say it. era o papacito. Ya ya yeah. ya. Yeah, ya. Yeah. Por Muy bien, la estás enseñando muy bien Erasmo para que para que se adapte, ¿no? Y que se sienta como en casa más que nada, ¿no? Ya, sí, hablando sí, así sí. coquetamente. So, and I hear somebody throning afar, a throning afar. Sí, oh, throning afar. Aventándose un soplado. Si, si oyes a alguien que se vente un soplido le dices, "I buy that frog with the charcoal." <risa> Entonces, repita, termino. Compro esa rana con todo y charco, ¿ok? Compro, compro esa rana, es esa rana con todo, con todo y charco, y charco. Muy bien. Entonces, you hear somebody throwing a fart and you say, compro esa rana con todo y charco. Say, say together. Compro esa rana con todo y charco. Compro esa reina, reina. Mhm, uh -huh, bien. Con Toro y charco Yeah. Claro que sí, ya. Yeah. Viva la democracia. So, instin. Si if somebody say to you, "Hi, gavachita," you say, "Ya quisieras, güey." Entonces, nomás, ah, sí nomás. Así también. Okay, claro. You dices to defend yourself from these guys. Para que te defiendas de los mal educados si yo fui acusada, you say, "Ya quisieras, güey." ¿Okay? And I say, "Hola, chiquitita." y ya quisieras, güey. ya quisieras, güey. y la última, this is the last one, this the last one. just to let you go, Casey. this going to be prepared to be in Mexico. va a estar lista para estar en la ciudad de México, okay? cuando veas un muchacho muy guapo, you see a very cute guy, you say A ti sí te doy papeles, papi. So this means I ¿cómo se dice? I give you papers. I will give you papers. You know to give that is Okay, I will give you papers. So, you say like you say, "A ti sí te doy papeles, papi." Okay? Say it. A ti sí te doy papeles. Puppy. Yeah, yeah, bravo. Casey, you are ready to go. Don't worry, now you are ready to go any place in Mexico. Welcome to Mexico, Casey. Welcome. I feel so prepared, thank you. Gracias. <laughs> Casey. Yeah. Yeah. Qué yeah. Se pasaron yeah. con Casey. Oh, my God. Bueno, Casey... Eh, muchachos, tenemos los pases para que vean el concierto de Alejandro Fernández virtual. En exclusiva aquí, solamente para nuestros amigos de La Mejor herán de la Chocolata, les tiene esto. Así que vamos a regalarlos al final de esta hora. Todo lo que tienen que hacer, Choco, es en este momento agarrar su teléfono, ya sea robado o lo que sea, y, y empezar a mandar... ¿Qué te no, pasa, Doggy? Es un decir, hombre. Manden un mensaje de voz diciendo... Eh, cantando una canción de Alejandro Fernández cante una canción de Alejandro Fernández y diga quiero mis pases para ver el concierto virtual de Alejandro Fernández, eso es todo Choco, y ya lo saben solamente lo pueden enviar al teléfono que es el siguiente, al Whatsapp 55 80 0 32 es lo que va a pasar Choco bueno, ahorita regresamos con Paquita la del Barrio Paquita la del Barrio regresando señoras, señores, y después viene el chocolatazo y luego los ganadores de Alejandro Fernández ¡Ay, ay, ay. Erasno y la Chocolata te acompañan con pura diversión Por la mejor FM Mátalas con una sobredosis de ternura las con besos y dulzuras Que nunca te van a querer igual El amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte con tu nueva Ojalá que seas feliz con un error te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó y les vas a contestar que no soy yo la persona que soñabas porque él va a estar ahí escuchando qué vas a decir de mí de Los momentos que vivimos seguirán apareciendo Todavía Y cuando lo vences Con los ojos abiertos Te darás cuenta que Todos los momentos Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía, aunque no quieras regresar todavía Yo sí quisiera regresar todavía Sé que nunca te van a querer igual Erasmo y la Chocolata te acompañan con pura diversión por La Mejor FM. Señores, Paquita del Barrio tiene un nuevo tema y ay, lo ay, va ay. a presentar aquí en exclusiva. Ella no ha hablado con nadie, solamente con Erasmo y la Chocolata, para que ustedes escuchen de su propia voz y con Ana Bárbara una canción. Así que buenos días, despertamos en La Mejor con Erasmo y la Chocolata y aquí tenemos. A Paquita, la del barrio. ¿Cómo está, Paquita? Buenos días. Hola, bien, ustedes, me da gusto saludarle. Igualmente, aquí, pues qué padre canción. Escuchamos por ahí algo que nos mandó Ana Bárbara y dije, yo no quiero hablar con Ana Bárbara, yo quiero hablar con Paquita. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo ha estado, Paquita? Pues bien, aquí este... sufriendo las consecuencias de la vida, ya sabes, igual que ustedes. Sí, ¿verdad? ¿Le, ¿le ha tocado a usted pasarla difícil en esta ocasión o está rodeada de su familia, está a gusto? No, pues, este afortunadamente nadie se me ha muerto de la familia y este pues eso ya es ganancia. Esa es una ya ganancia y, y le tocó hacer esta canción en estos días, trabajar en esto, me imagino que no ha hecho conciertos ni nada, ¿verdad? no pues no dejan ahorita hacer conciertos, no dejan nada, nada. oiga y ¿qué no. llegó Ana Bárbara con esta canción y qué le dijo? ¿Paquita la grabamos o cómo fue que hubo esta participación? sí este, de hecho ya ya se había hecho esta canción antes de la pandemia uh -huh. entonces este, pues no no sé qué pasaba que no, no No le, no le hacen caso, ay, no, le hacen caso no. <risa> no me la pelaba, no, no. <risa> Hasta ahora le está de la Eso pasa a veces, ¿no? Hay canciones muy bonitas que tienen ahí los artistas y de repente, pues una cosa u otra hace que se detenga, pero bueno, ya se lanzó. Estoy viendo aquí por lo menos en YouTube, la lanzaron el 17 de septiembre. A ver, Ana Bárbara me mandó este audio, escuche. Esta muchachita igualada Mandándome mensajes, aquí va Hola mi querido Erasno y la Chocolata Y a todo su público, les saluda Ana Bárbara, y estoy aquí Para presentarles mi nueva canción El Consejo, al lado de Doña Paquita, la del barrio Espero que les guste, Paquita Dígales algo por favor a los muchachos Diles, por favor, que no sean inútiles ah, Bueno, Paquita, ya lo escucharon ah, Les mandamos no, besos ah, No, no, no, no, no, no pasa, no, no, no. ¿Por, ¿Por qué nos dijo inútiles, chocos? sí somos, pero que no nos digan ah. Es mejor no saber y el recordatorio Vamos a escuchar un pedacito de... No, y a ustedes les va bien que les digan inútiles No y hay otras cosas, pero vamos a escuchar un pedacito Donde canta Paquita en esta canción Que se llama El Consejo ah, Voy a tener Las agallas Ven, tener. De dejar ¿Quién me y a los que vayan de infieles Recuérdales siempre el tema De lo que hizo a su hombre Esa famosa Y Así Quedamos parejos Al que me insulte Lo insulto El que se lleva se aguanta, Paquita, ¿no? El que se lleva se aguanta, Paquita Así es, ¿verdad? Sí, a usted, Paquita, ya sabemos Ya hemos hablado muchas veces con usted De que, pues en su momento, como a muchas mujeres No nos ha ido bien en el amor Pero sí ha llegado al punto donde Le han puesto la mano encima y usted se defendió Dijo, a mí el que me pega, le pego Pues no, no, no, a mí no me ha tocado así, sinceramente, pero pues mucha gente vive así, muchas mujeres le tienen ma este miedo al, al, al marido, ¿verdad? Y este, por mi amor, si quieren aguantarse, que se aguante <risa> Pero yo sí me dejaba pegar por Paquita, la del barrio. Que me dio un, un, un mazapán en la cabeza. Paquita. A ver, que me digan, ¿te pegó tu mujer? Sí, pero es Paquita, güey. No es cualquier mujer, güey. Uno entra en cintura, pero de volada. No, hombre, bro. Y si ustedes no pueden dejarse violentar. El otro día, eh, Paquita, la del barrio, me dijo que era un inútil. Y hoy quiero enfrentarla y decirle que. Qué mal canción que anden diciendo: Si me pegan, te pego. Promoviendo la violencia. <risa> Bueno, y como decía yo, si el que se aguanta, se aguanta, si no, pues, a volar. Claro, sí, <risa> pues sí, está ahí, es por... pero a veces hay otras cosas más profundas, pero sí por lo regular, si no te gusta algo hay que moverse, hay que irse, trae un mensaje esta canción, Paquita, ¿no? Sí, exactamente, sí, el mensaje, eso es lo bonito de una canción. Oiga, estoy viendo el video, se está aventando ahí unos tragos Por lo regular, ¿qué, ¿qué es lo que toma usted para relajarse? Whisky, tequila, ¿qué toma? Yo, de coñac para arriba Ay. ¡Ah! ¡Ay, ¡Salud! ¡Salud! la de pobres! ¡Aquí hay coñac, señores! Yo creo que tu tequila espaldón califica para... El... Tu tequila la... espaldón te callas, garbanzo ¿A usted le ha tocado estar ahí en Garibaldi, Paquita? Disfrutando de un ¿Perdón? buen te... ¿Le ha tocado estar en Garibaldi disfrutando de un buen eh, coñac? Antes, cuando yo no era famosa, iba yo a, a pasar mis ratos ahí con mi marido este, o con compañeros de trabajo. Uh -huh. este, íbamos ahí a, a rematar. <risa> <risa> es la verdad, ¿no? Sí, cuando dice compañeros del trabajo, usted siempre ha trabajado en la música, ¿no? Pues sí, desde que llegué aquí a México en el 70, con mi hermana... este pues, A eso llegamos, a trabajar en la cosa artística. Entonces, cuando terminaban, porque no es lo mismo, Paquita, cantar para alguien que cantar ya en Bohemia, con amigos, con un tequilita o whisky o coñac, lo que sea. Relajarse no es lo mismo, ¿no? No, pues ya este es otra cosa, ya es la fiesta para uno. Sí, entonces llegó ¿verdad? en el. Llegó en el eh, o sea, usted tiene 50 años viviendo, viviendo en la Ciudad de México. Así es. Ch Chilanga, ¿Sí? ¿Sí? Chilanga, Chilanga, Paquita, y Chocón. ¿eh? No, ni modo. Pero este, México es este hermoso. Aquí la gente no se muerde, de hambre. Eso sí. Claro Oiga, no. Paquita, cuando usted iba al Garibaldi y se echaba sus, sus sus traguitos, ¿qué rola estaba pegando en ese tiempo? ¿Usted se acuerda? Porque siempre era una canción que nosotros decimos, ¡Ah! En aquel tiempo cuando... ¿Qué rola se acuerda usted más que estaban en, en su momento ahí? <risa> no, pues todos cantábamos ahí, este... Estaba, por ejemplo, Eva Torres, la conocen, ¿no? Eva Torres, compositora. Sí, muy buenas rolas. Bueno, a ella le grabé como dos canciones, me parece. Y salieron desde el amanecer Tapatío y nos íbamos a Garibaldi, ahí nos amanecíamos, pero bien a todas wow. Eran momentos muy hermosos. Era donde uno aguantaba una cruda, Paquita. Ahorita uno ya a esta edad ya dices, ay, ya no, ya los dos tragos y me voy a dormir temprano, ya son las ocho. Sí, claro. No, ¿qué te vas a aguantar? Oiga, Paquita, ¿y usted todavía le da la cruda? ¿Todavía le entra la cruda o ya no? No, eso te la dejo a ti. Oh, le dijeron one, one. Jamá, jamás, Choco, hablé yo doble sentido, pero entiendo a Paquita, pues. Y luego en Ciudad de México ya tiene colmillo. No, suena, pues. no seas inútil si, si lo dijiste con doble sentido. falta <risa> <risa> pues, con una ch*** para eso. Oh. Paquita, Paquita Solo a Paquita le Ahí permito ser no aguantar a inútil. Sí, al inútil Yo creo que vamos a correr Ya no lo aguantamos al inútil este Paquita le deseamos mucho éxito con esta canción Saludos a Ana Bárbara Y a usted Paquita y Te mucho. igualmente Me da gusto lugares de ver, ya tengo ganas de verlos. Sí, sí Paquita, te a nosotros, ¿el asno aquí le tiene flores? La última vez le dio flores y quiere darle más flores. No, y, y no, unos querubines, preocupo. unos querubines que compramos de porcelana, muy bonitos también. Bueno, ahí te los guardas. Ahí se los doy. Cuando venga acá, le doy sus. Unos, vamos allá al hotelius nos llevamos un whisky, Mándale un, un uf, coñaquito uf. y ahí platicamos, Paquita. pues a ver si se puede no, no. <risa> ella es paquita la del barrio oh, señores qué mujerón la verdad gracias. hasta luego no sé, hasta luego mira Este doggy hasta con paquita Ay, te peleas pero este cuatro así, es, así somos ella y yo nos amamos oh. regresamos con el chocolatazo a guanajuato sí el chocolatazo a guanajuato vamos a ver si es infiel no es infiel la persona a la que le hicieron este chocolatazo. Y terminando, vamos con los ganadores de Alejandro Fernández y los pases para el concierto virtual. Sigue mandando tus audios al WhatsApp de La Mejor, que es el siguiente, 5580032977 032 Canten una canción de Alejandro. Y bueno, suerte para todos. Tengo cinco pases. Fácil, fácil. asno y la Chocolata te acompañan con pura diversión. Por la mejor FM. En Soriana siempre te llevas más. Prestando atención a lo que importa, es como hacemos nuestros sueños realidad. Con una tecnología como Amazon Alexa, el Lexus ESF Sport no deja atrás ningún detalle. El Lexus ES350F Sport. Parte de la línea IS, creado para lo que más importa. Arriende el IS 350 de 2020 por $359 al mes por 36 meses con $3,999 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llama al 800 usa lexus para detalles de la oferta y precio. No todos califican oferta válida solo en la zona oeste y termina el 30 de septiembre de 2020. Date un chapuzón en los ahorros del evento de baño Días para hacer más en The Home Depot. Con nuevos precios bajos en los mejores y más nuevos grifos para baño. Tocadores desde $159 dólares. Además, llévate hasta un 40% de descuento en todos los productos esenciales para baño por Internet. Y entrega gratis en tocadores por Internet. Relájate y renueva tu espacio con ahorros para baño en homedepot.com. De Home Depot. Haces más. Logras más. Válido hasta el 27 de septiembre solo en los Estados Unidos. Bienvenido a AutoZone, donde siempre encuentras ayuda. ¿Tu auto no arranca? No te preocupes. Empecemos a probar tu batería gratis. Puede que solo necesites una recarga y también te ayudamos con eso. Si necesitas reemplazarla, estás en el lugar correcto porque tenemos opciones desde 79-99. En el destino número uno para baterías, tenemos la solución. Basado en datos del MPD Group Incorporated. Carger Track 12 meses finalizando en diciembre del 2019.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 Extiende tu temporada de pintado con FlexTemp de Sherwin Williams Formulada con tecnología Extreme Temp que se adapta a temperaturas extremas Si puedes soportar el calor, FlexTemp también puede Elige FlexTemp hoy mismo El show de asno y la Chocolata Aquí en La Mejor FM 97.7 Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito. Me gustas, jodita completa. para estar siempre con cruza sin extrañarme nube perdida porque no vienes a iluminarme luz de mi vida y es que tu belleza es incomparable la naturaleza fue buena contigo hice la elección correcta al elegirte para estar siempre Llegó el momento de poner a prueba La fidelidad de tu pareja El chocolatazo Desenmascara a muchos y muchas Erasno y la chocolata Tienen para ti El chocolatazo Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Guanajuato y tenemos a Guillermo Guillermo, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia, ella se llama Malena Ustedes tienen apenas seis meses de relación Sí, aproximadamente seis meses ¿Tú le mandas dinero a ella? Ah, estoy ahí, estoy contribuyendo, ah, sí Las cosas como son, brody, ¿la mantienes? Ah, se puede decir que sí A ver, ella dice que te ama, tú también la amas según a ella, ¿por qué el chocolatazo? Simplemente eh, para corroborar lo que lo que ella me dice Solo quiere saber si te ama de verdad y no tiene a otro Dig Digamos que simplemente quiero estar seguro, Choco A ver, tú tienes 58 años, ella tiene solo 46, o sea eres como 12 años mayor que ella Ay, correcto Son seis meses, pero tú ya la has visto en persona, la conociste allá en Guanajuato Pues sí Que le llame el lobo, Choco Bueno, le va a llamar el lobo, ¿está bien? Ok Ahí se está marcando, no haga ruido Gracias, Choco Bueno. Bueno, con la señorita Malena, por favor. A sus órdenes. Gracias, Malena. Mira, te llamo de una compañía de chocolates. Es algo muy simple. Nosotros estamos promocionando este producto. La idea es dar a conocer estos chocolates. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros se los enviamos a alguna persona especial que tú tengas, es solo para promocionarlos. Si tú tienes a alguien, nosotros se los hacemos llegar, es totalmente gratis. No sé si tienes a alguien especial por ahí, Malena. No, pues es que no, en realidad no, no, no tengo a nadie ¿En serio? ¿No tienes a nadie especial? No, no tengo a nadie a quien mandárselos No tienes a nadie, pero ¿a ti te gustan los chocolates o no? Sí, sí, sí me gustan Ah, muy bien, ¿y qué pasa si te mando unos chocolates con mucho cariño? ¿Te los comerías o los tirarías? No, pues me los comería <risa> Ah, pues te los voy a mandar y voy a aprovechar ahí para ponerle polvitos de Enamórate de mí Ah, oh. pues, eso ya sería cuestión de usted Pues si no tienes a nadie Yo aprovecho y te los mando con todo y polvitos ¿Cómo ves? Ah, pues, Como usted ve Qué bonito te ríes Malena Gracias Oye, tal vez yo no debería estar hablando así Porque estoy en mi trabajo Pero si ¿sí te gustan los chocolates Sí, sí me gustan Si no te incomoda y no te meto en problemas Yo te los puedo mandar con mucho gusto Okay. Me imagino que si tuvieras a alguien no estuvieras hablando así conmigo, ¿no? Ah, no, claro que no ¿Te caí bien, Malena? Sí Lo estás diciendo solo por nomás, ¿verdad? No, en serio Bueno, te voy a creer, tú también me caíste muy bien ¿Y cuántos años tienes? Voy a... tengo 46 cumplidos, voy a cumplir 47 46 cumplidos, vas a cumplir 47 ¿Y cuándo es tu cumpleaños? El 22 de julio. No estaría nada mal que te mande muchos regalitos, chocolates y todo en tu cumpleaños, ¿no? No, no. Sería un buen detalle. Igual si nos conocemos más de aquí a ahí, igual voy y te visito y te doy un buen cumpleaños, ¿no? Bueno. <risa> se escucha que eres muy agradable, se escucha que eres una mujer muy bonita. Ah, sí, claro que sí. Y buena persona. Claro que sí. Oh, no. Además, solterita y sin compromiso. sí. Sí Entonces hoy es mi día, Malena ¿Por qué? Porque te estoy conociendo Ah, <risas> eso sí Tu voz, tu risa, tu forma de ser Se escucha que eres una mujer bonita Gracias Oye, Malena, pero ahorita estoy trabajando ¿Está bien si te llamo más tarde? Sí, está bien ¿Cómo a qué horas tienes tiempo para hablar conmigo? No, pues todo el día Qué bien, ¿y a qué horas te duermes? Como a las 10 Entonces te llamo como a las nueve antes de que te duermes. Bueno. Y te voy a decir cositas bonitas para que me sueñes. Oh se, se escucha que eres una mujer así muy candente, ¿no? Un poco. Si sí eres muy sensual, ¿no? sí. Ojalá que sí te guste como te estoy hablando, eh. Sí, sí de verdad. Sí. Pero de verdad no tienes a nadie, no me vayan a agarrar a balazos por ahí. No, no, no, claro que no O sea, no estás enamorada de nadie Ni quieres a nadie, ni tienes a nadie No O sea que estoy agarrando tu corazoncito vacío Sí O sea que puede ser que lo llene Puede ser ¿Me darías la oportunidad? Pues vamos a ver, ¿no? Me parece ¿Eh? Ahí está. Que no te emociones Gracias Lobo Oye, eh, Malena, aquí tenemos a tu pareja Guillermo Que quiso que te hiciéramos esta llamada Adelante Guillermo Lobo, te pasaste Hola, amor No tienes a nadie ¿A quién mandarle chocolates? No, en tu corazón Ah, no, ¿a quién mandarle chocolates? No No, te preguntó también que si no tienes a nadie En tu corazón Ah, que ¿en lo tienes, mi corazón? Que lo tienes, que lo tienes vacío Vacío, amor ¿no? ¿Crees que lo tengo que, vacío? Eso fue lo que le dijiste a este Lobo, tú sabes bien que no se puede dar mucha información, amor. Tampoco voy a ir dando información en la vida. Ya eh, viste tu fecha de nacimiento. Si el lobo sigue, ¿El si, qué? si el lobo que si el lobo hubiera seguido, ya que es el, amor, el de él. en fin, eh, ya ya veo que no tienes a nadie. ¿Y qué tienes que andar dando información de mí? A ver, dime. Mm, no, ¿no qué? No está. ¿Me estás poniendo a prueba o qué? No, ya olvídalo. ¿Me estás poniendo a prueba, verdad que sí? Brody, después de todo lo que dijo, no tiene vergüenza esta mujer. Te la está volteando, pero en serio, Brody. No, sí oí, ya oí. ¿Me estás poniendo a prueba? Pues para que veas. Para que veas, dice, y sí vimos todos y escuchamos. Wow, este es increíble, al buen entendedor, pocas palabras ¿Qué más le quieres decir tú, Guillermo, a Malena? ¿Hasta cuándo vas a poner la foto del Facebook en el Facebook? A ver, después de escuchar esto, ¿tú quieres que ya ponga una foto contigo en el Facebook? No, la, si no la pone ella, la voy a poner yo Ya llévame, Dios mío, hoy nomás Tranquilos Oye, pero no está ni enojado este brody, ni nada, ¿eh? ¿Y, y por qué voy a estar enojado, brody? ¿Qué no escuchaste toda la llamada con el lobo, brody? Ah, cómo no Y eso no te hace enojar Ah, por favor, Brody. Tú no te enojes, Oggy, Que yo voy a hablar con Malena En la noche, ¿ok? Igual a Guillermo no le importa, ¿no? la lobo dile que, sí le, dile que sí le voy a contestar A las nueve de la noche No te creas Nada más lo hago como trabajo ¿No? A ver, Guillermo Después de escuchar toda la plática Que tuvo con el lobo De todo esto ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es de que eh, Yo creo que Ahí, ahí va a terminar todo Ahí va a terminar todo, Choco. Termina todo, Malena. Después de escuchar esto, ¿tú qué le quieres decir a Guillermo, Malena? Nada, nada. No le importas, Brody. Claro, claro, claro, que, claro que ya, ya lo veo. porque Después de todo esto, ¿por qué tú quieres una foto con esta mujer en el Facebook? Tengo, tengo tiempo eh, pidiéndole que ponga, que ella ponga la foto de Facebook, foto, foto en el Facebook y todavía está la fecha. No, no lo he hecho. O sea, lo que tú quieres, Guillermo, es de que ella ponga una foto de ustedes dos como perfil Ah, exactamente Oye, pero eso ya es de niños, ya deberías de entender cómo está la situación ahorita, ¿no? No, no, de, de, de que entiendo esto, tengo bien Entonces, Guillermo, ¿para qué rogarle a esta mujer que ponga una foto de ustedes dos en su Facebook? ¿Para qué rogar algo que a ella le tendría que nacer? Y si fuera jugando chocó ¿Cómo? Y si fuera jugando, si fuera parte del juego. ¿Cuál, el que ponga la foto? Uh, por decirlo así. ¿Una persona de 58 años y una de 46 jugando a eso? ¿Se <risa> uh, podrá? A ver, Guillermo, luego me vas a explicar sí. esto. ¿Va? Malena, ¿qué es lo que más te molesta de esto? ¡Ya colgó! ¡Qué bárbaro! Este brody va a hablar con ella y todavía él le va a pedir perdón a ella. Ya está la alfobreja me va a jalar. Increíble, Cuídate, Guillermo. Ok, Choco. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Esto fue El Chocolatazo. Y tú te vas a quedar con la duda. Erasno y la Chocolata. <risa> ay, ay, ay. Ese fue el chocolatazo, Choco. Mm. Bueno, eh, tremendo chocolatazo a Guanajuato. El día de mañana, domingo, tendremos... Otros chocolatazos, no se los vayan a perder, así que esto fue Guanajuato. Eh, tenemos los pases para el concierto virtual de Alejandro Fernández, amigos de la mejor. Muy buenos días. A ver, están muy aguados. No, no, no, cuál aguados, Choco, ¿cuál aguados? Aguado? Aguado? Aguado? ¿Cómo no van a estar aguados? Estados traumados. Si sí, el no es un borracho. El garbanzo es aguado por su jeta que tiene de boxeador golpeado. <risa> muy bien, bueno, el número, para que usted pueda. Bueno, ya, lo, ya los tenemos. Sí, ya no des el número, regresando tenemos a los ganadores, Choco, tenemos cinco ganadores que se van a ganar esos pases virtuales para que vean al potrillo en su concierto virtual el próximo fin de semana, gracias a los que participaron en el WhatsApp de La Mejor, pero mañana, Choco, tenemos cinco pases más para que vean ese concierto, regresamos con los ganadores. Ya volvemos. Háganame a mí, Choco, no te pases. Esto fue el chocolatazo. Me tienen cansado porque en nuestras vidas ya todo ha pasado. Oh, no, porque no me has dado poquito de ti. Recuerdo los tiempos Cuando estaba morro Me crié como un perro Me la rifé solo Mi padre un borracho Que me maltrataba Mi madre por miedo Miraba y callaba Agarré la calle Y luego los vicios Nunca fui a la escuela No conocí un libro Sobre las banquetas Dormí muy seguido Y algunos cartones Me cubrían el frío Quedé bien Un compadre negro me tocó la frente, dijo, soy el diablo, te espante a la muerte. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras, Que estaba escuchando pensé que tal vez estaba alucinando cerraba los ojos lo seguía mirando cuando iba a pararme me tomo del brazo me dijo no temas yo vengo a ayudarte y una mejor vida voy a regalarte hoy vas a tener lo que siempre soñaste a cambio de tu alma voy a padrinarte sin toda, aquí ando en Las Vegas con unas plebonas, manejo un Ferrari y visto a la moda, si quieren saber en qué vano la historia, hay marquen al iPhone, se las cuento toda, aquí ando en Las Vegas con unas plebonas, manejo un Ferrari y visto a la moda. Busques un buen padrino para que no ande batallando, compa. Estás escuchando el show de Asno y la Chocolata aquí en la mejor FM 97.7. <risa> <risa> <risa> okay. 97.7 Ya yeah. estamos cerrando Este show De dos horas Mañana otra vez No se vaya a perder El show de grande La Chocolata Con entrevistas Tenemos a A Regulo Caro Tenemos al ciclista Daniel El que es el héroe Tenemos eh, La que está cuidando A los perros Que no les muerdan Las orejas Chocolata. Oh la diputada De a Tamaulipas A informaciones sí? la información Es la diputada Que está buscando Que a los perros No se les mochen <risa> Las orejas Ni la cola Cual que les muerdan <risa> Eso pégale con todo Choco Dale duro Oye, pero esta canción me gusta porque el, yo no sabía que Piporro Federal, Cantaba esa canción de ¿Qué está diciendo aquí? Arrayanos Arrayanos Sábado Distrito Federal Oh, quiero mandarle un saludo. Ya tenemos los ganadores, Choco. Ya tenemos a los ganadores que estuvieron mandando sus audios, cantando canciones del potrillo, interpretando sus canciones. Obviamente mandaron al WhatsApp de la mejor ese audio. Tenemos cinco. cinco. Pero antes de ir con los cinco ganadores, Choco, quiero yo mandar un saludo así con todo el honor y todo el orgullo a toda la bandera que nos está yendo que se despertó con nosotros tempranito y dice así. Ya ya, de mi camino pero escucha muy bien la traición que me hiciste tu cariño y la Y abrazaba, y lo besaba mientras tú trabajabas. Pensas en Tenemos a los ganadores, Cinco ganadores, así que mucha atención a Si me fuiste, ya sé que ya están imaginando, todos Me Estamos maderos, maderos, maderos, maderos. De allá, compramos, compramos las, cositas, las cositas, a mitad de precio? Yo, el miércoles, el, el salao, piensa en él. chocolate, chocolate, salado, salado, salado, salado, salado, salado, salado, salado, salado, salado, salado, salado, En principio, principio, de Nauta, Nauta, La Lyan, Lyan. a cambiar de Una flor dura un verano. Oye, no, no lo haces tan mal de sonidero. Tú puedes hacerlo, chico. ¿Quieres hacerlo? Mira, tú nomás mandas a los ahí te va, eh. A ver, Choco. Oh my god, my god, my god. Sí, ¡Ah! no te pases, choco ahí, caché. Con el cuerpo y con la mente. Oye, saludo para toda la banda. Da, da de todos los amigos ahí de la curva eléctrica. Saludos al Tepachero. la delegación Juan la delegación de delegación de delegación de de delegación delegación de la delegación de la delegación Ya saben, ya siguen saben, se las redes, redes sociales, sociales, sociales, sociales arroba, arroba, la chocolate la en el la chocolate en el Facebook. de erazne, la chocolate en el más de 15 años en de más de años, años, con este cochinero Y aparte Y aparte, aparte, Venga, venga, Delegación de la delegación de la delegación de la delegación la la la la de la delegación 27, 7, con 7, amigos, con son de la delegación 27, de la delegación de la delegación de la delegación de la la delegación de la de la de la delegación de la delegación de la delegación de la de la de la de la de la de la de la de la de y el de todo es más seguro pido al cielo que te proteja a todos los que les van a de la la semana pasada quiero estar contigo el resto de mi vida puras años de las señoras ya ya ya Águilas de la América tienen que tienen que ver aquí O sea, la gente le va a cambiar eh, con eso. ¿Cómo que las Águilas de la América? Si el Guadalajara es el más popular mexicanísimo Y un juego no, de, no dice todo Oye a la otra ¡Pumas a es el no mejor! A mí no me digas otra A mí no me ¡Ah! Además tus Pumas ya perdieron No le hace, vamos a regresar a la cima Y van a perder ahora los Pumas con las Águilas güey. Van a perder ahí en feo les prometimos que vamos a dar cinco pases para el concierto virtual de Alejandro Fernández el potrillo va a tener este concierto el próximo fin de semana y aquí en el show de Erasno y la Chocolata En la mejor les vamos a dar. ¿Tenemos ya los cinco ganadores? Sí, Choco, ah. sí, ya tenemos a los cinco ganadores, Choco. Yeah. Vamos a escuchar a los cinco ganadores. Señoras, señores, estos cinco ganadores son los que mandaron sus audios. Gracias, Muy este banda, por mandar sus audios aquí a la mejor 97.7 con Heranzo en la Chocolata. Para que se ganen sus pases. Para ver el concierto virtual de El Guapo... Perdón, de Alejandro <risa> <risa> <risa> ¡Qué bárbaro! Ah, no, se me salió, Choco. Señor, ¿usted qué opina? ¿Cómo? ya no se componen y con un cristo de oro no, ya. aquí están con los cinco ganadores de la mejor para que vean su concierto virtual de Alejandro Fernández Ay, quiero que se oiga mi llanto como quiero pero perderte Te quiero más que la 977. Choco la taiwanda, es el chelito de castera de Prado CTP. Quiero que se oiga, mi llanto. Como me dolió perderte después de quererte tanto. Sí. Eres como el agua que bebí de la montaña, tú, tienes esa lluvia con la que se baña el alma. Saludos, Michoco. Oh, señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, ¿por qué se nos va lo bueno? Y esta canción dice, más o menos así. ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? Oh, oh, oh. Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Ay, me dediqué a perderte. Y no sé qué momento. que se han ido para siempre. Me dediqué a verte. Ahí están. ¡Qué talento! razón ganan! los escuchas de, de la mejor 97.7 son los más talentosos que he escuchado en los 15 años de carrera que tiene este programa de verdad nadie canta como ustedes muchachos de bolito de, de bien, de bien. ¡Oh! a Choco de veras cómo eres hay mensaje de gente acaba de los audios, ¿no? oye Choco un borracho le mandó un mensaje a su mujer y le escribió así le escribió amor Llego en 30 minutos Si no llego en 30 minutos Entonces vuelves a leer el mensaje <risa> <risa> Mátalas <risa> Con una sobredosis De ternura Con una sobredosis Voy a imitar, a ver <risa> Voy a cantar como Alejandro Fernández choc. Ahí te va Parece que estás en misa <risa> me aprieto el pantalón Y voy a bailar poquito Más o menos. Wow, deja de verme las naches, güey. ¿Cuáles? Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro por destellos de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de sus ser ¡Ah! Ya gracias. decir, oye, Choco, ¿no tienes boletos para ver el concierto virtual del Erasmo? Nah, cállate. <risa> bueno, pásenla muy bien, que tengan un excelente eh, sábado y el día de hoy por la tarde pierde el América con los Pumas, ¿verdad, Garbanzo? Así es, vamos a ganarles estos cuates. sobras. A cuates. Para Piojo. Oye, Choco, Ay. saludos a mi abuelita Conchita que está malita. Saludos ¿Está a... Está malita. ¿Dónde sí. vive tu tía Conchita para que vayan a buscarla? Está aquí con mi tía Ana. ¿Cómo que vayan a buscarla? Ay. Aquí con mi tía Ana, en Aragón. Saludos Saludos Aragón! no hay chocolate, me divierto ¡La mejor! La risa, nunca para con 10 chistes, el chocolate soy el maestro. que es un gran tipazo. Show de no y la chocolate lleno de locuras. Suenan divertido y volando. el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Erasmo y La Chocolata te acompañan con pura diversión por la mejor FM. La mejor FM 97.7 En el camino Aquel sangrón que me ignoró